buenas tardes bienvenidos a los a los compañeros que venían en la manifestación contra las políticas de austeridad que nos se han ofrecido a compartir esta esta concentración con el final de su, de su manifestación hoy siete meses siete Hoy, 3 de abril de 2014, siete años y nueve meses desde el accidente más trágico de la historia del metro en España. 90 concentraciones, 90 ya saliendo a la calle y reclamando responsabilidades por los 43 muertos por los 47 heridos. Estas 90 concentraciones, es un número muy redondo, han sido un ciclo, un ciclo en el que al principio nos parecía mentira que que no se nos diera la respuesta que necesitábamos, era un accidente muy grave y creíamos que las respuestas nos las darían, que vivíamos en una democracia, en una sociedad de derecho y que funcionaría ese mecanismo que nos diera las respuestas. Después nos dimos cuenta de que no iba a ser así, nos preparamos para seguir durante mucho tiempo en la calle. La verdad es que veíamos difícil alguna vez conseguir esas respuestas que estábamos pidiendo, que se asumiera la responsabilidad, pero aún así decidimos seguir saliendo a la calle cada día tres. Y durante el último año, algo ha cambiado las cosas, y ese final que se veía casi imposible, hemos comprobado que sí se puede, que cuando te plantas, las, las cosas cambian. Y hoy se cumple... se cumple un año desde que el programa Salvados vino a grabar una de nuestras concentraciones y a contar nuestra historia. El 3 de abril de 2013 fue la última vez que estuvimos ahí en un rinconcito de la plaza con apenas 150-200 personas delante. Desde entonces la verdad es que nos hemos sentido siempre muy acompañados. Y vamos a empezar como siempre con los cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas, de los afectados, de todas las heridas que han cambiado la vida de muchas personas y pensando en que en que ante, ante la falta de respuesta siempre hay que hay que reclamarlas vamos a empezar los cinco minutos de silencio muchas gracias Como todos sabéis, la audiencia provincial ordenó a finales del mes de enero reabrir la investigación del accidente de metro que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47. Las comparecencias del mes de febrero desvelaron que con una baliza se podía haber evitado el accidente, que la lectura de la caja negra se hizo irregularmente en las dependencias de FGV sin presencia judicial y las mentiras del señor Alepuz diciendo que los datos de la caja negra quedaban borrados solo por el hecho de ser leídos y que FGV no informó de los descarrilamientos que ya había sufrido el mismo vagón que descarriló el 3 de julio de 2006 porque el perito no los pidió. Datos que ponen de manifiesto el mal hacer de FGV antes y después del mayor accidente de metro ocurrido en España. Y durante el mes de marzo, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana continúa obstruyendo la investigación. En vez de aportar el organigrama y las funciones que desempeña cada uno de los comparecientes para establecer las responsabilidades de cada trabajador, ha enviado al juzgado una relación de trabajadores de base que en algunos casos no recuerdan o no se encargaban de esos temas, lo que hace que nos preguntemos cómo es posible que FGV pueda prestar un servicio si sus trabajadores no recuerdan ni sus propias funciones, sobre todo en temas tan importantes como la seguridad, la baliza y las revisiones. Teniendo en cuenta que la propia juez en el primer auto de archivo establece que una baliza hubiera evitado el accidente, consideramos que la investigación sobre la falta de baliza o su incorrecta programación debe ser fundamental en la investigación. Lo que sí recuerdan los trabajadores es que nunca recibieron formación de ferrocarril de la Generalitat Valenciana para el cambio de los cristales, a pesar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a formar a los trabajadores en las funciones de su puesto, y dado que la, mayor, la mayoría de muertes se produjeron por el desprendimiento de los cristales que permitió a los viajeros caer a las vías y que el tren les pasara por encima, es muy, es muy importante establecer si FGV infringió dicha ley. Otro, otro punto a investigar es el desprendimiento del bogie que según las últimas declaraciones pudo producirse por la rotura de una balona, pieza de suspensión del bogie, que se, si se rompe el tren se inclina. Si al tomar la curva se produjo la rotura de una balona con inclinación de la unidad se podría explicar el vuelco y por qué la segunda unidad no descarriló a pesar de tomar la curva prácticamente a la misma velocidad simplemente porque en la segunda unidad no sufrió ninguna rotura de balona. También se explicaría el que una balona pareciese más cercana a la estación de plaza de España, ya que la balona pudo desprenderse al principio o antes del descarrilamiento, siendo esto la causa del accidente. Por todas estas dudas y todas estas irregularidades, seguimos esperando respuestas. No, no nos vamos a cansar de repetir lo importante que es que en este momento hay abierta una instrucción que, que tenga la capacidad de analizar todas las causas del accidente, donde se pueda ver toda la información, donde se puedan despejar las dudas que desde hace ocho años tenemos los familiares de los afectados, que se analice cuál es la situación de la vía, cuál es la situación de, de la máquina de tren, de las medidas de seguridad, por qué estaban colocadas o no las balizas... Es un éxito de la, de la Asociación de Víctimas el que hoy esta posibilidad esté abierta. Hemos estado presentes, nos empañamos un día en estar presentes, reclamando respuestas, aunque sabíamos que nadie nos las estaba dando, pero estar presentes y seguir peleando hasta el día en que las cosas cambiaran. En nuestro caso fue en forma de, de programa de televisión que nos hizo visibles, hoy hace un año que se, que se grababa, Y, y decidimos coger esa responsabilidad. Teníamos una realidad que era, pues en primer lugar, la muerte trágica y las heridas de, de nuestros familiares. Teníamos otra realidad que era unos políticos que nos daban la espalda, un sistema judicial que también nos falló. Y dijimos, pues no estamos des, no estamos dispuestos a conformarnos con eso. Y fue esa persistencia de estar cada día tres lo que dio lugar a que un día este tema se pudiera reabrir y esta posibilidad esté... Este en este momento pues pues presente. Y estamos considero yo también ante un momento decisivo, que es el, el, la instrucción abierta y los momentos decisivos pues requieren tomar decisiones muy importantes y se necesita que la gente se implique y que quien haya estado mirando hacia otro lado, pues deje de dar la espalda y mirele al tema de cara y decida si quiere seguir teniendo una posición cómoda o o va a tomar una decisión que le puede incomodar, pero que sea más valiente y que pueda ayudar a cambiar las cosas. También es el momento de de que se cierre la, la brecha que separa a a la, a, aquellos, a la clase dirigente o aquellos que toman las decisiones en nuestra sociedad de las personas que sufrimos esas, esas decisiones. Hoy por hoy tenemos una clase dirigente, unas formas de poder, políticos, jueces, formas de poder varias que toman unas decisiones sin formar parte de la sociedad a la que afectan esas decisiones, sino que la toman una posición de élite totalmente alejada de la realidad ciudadana a la que están poniendo las normas para funcionar. En nuestro caso, por ejemplo, hay unas personas que cada vez que salen a la calle, a hablar cada vez que salen delante de un micrófono a hablar de las víctimas del metro, afirman que siempre han estado a su lado, afirma que siempre nos han llevado en su corazón, pero la realidad es que jamás han atrevido a sentarnos enfrente de nosotros escuchar lo que estábamos diciendo y darnos las respuestas que estamos pidiendo. No se puede dar no se puede seguir sosteniendo unas formas de poder que siguen tomando decisiones sobre recortes, sobre políticas de austeridad que merman la seguridad de los servicios que dejan en la estacada las familias que están a las familias dependientes, por ejemplo, que toman decisiones sobre un barrio de la ciudad al que marginan, como Cabañal. Aprovecho este paréntesis para recordar que el, que el domingo 6 de abril hay una consulta que den la cara de verdad, que no se pongan una etiqueta en un blog, que no se vean muy cercano, llámame por mi nombre, no, lo que necesitamos es que te sientes al lado de nosotros, que entiendas lo que necesitamos, por qué lo pedimos y que nos des las respuestas que nos hagan funcionar a todos como ciudadanos, con... si no iguales, porque la sociedad es muy diferente y muy buena pinta, pero por lo menos con unas posibilidades de salir adelante más o menos equivalentes. Y es otro llamamiento que también volvemos a hacer hoy, este día en la plaza. Y recordar que cuando este llamamiento se hace con todos los ciudadanos juntos, al final se consiguen respuestas, porque si el cambio no lo promovemos nosotros, no creo que lo hagan ellos. Así que, por nuestra parte... Aplausos firmar nuestro compromiso de seguir estando en la plaza hasta que recibamos las respuestas que nos merecemos y hacer un llamamiento también a todo el mundo que tiene un poder de decisión sobre todos los ciudadanos y sobre nuestro caso en particular, que nunca es tarde para rectificar, que estamos dispuestos a sentarnos, a seguir sentando y a hablar con aquel que esté dispuesto a darnos las respuestas. Muchas gracias y os esperamos el 3 de mayo. Gracias.